¿Cómo le va Castro? Buen día, un gusto saludarlo. a b l a el lobo, saliendo del encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo e s t á u s t e d Gracias por el espacio y un saludo grande para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo están los preparativos? Bien, bien, está, está todo preparado. Ya ahora abriremos la puerta a las 10 de la mañana y ya todos los vecinos podrán empezar a visitarnos. Seguramente, como cada viernes de, de cada evento, muchos colegios nos visitan para hacer las primeras recorridas por el predio. Este año, a diferencia de otras ediciones, no vamos a hacer el acto protocolar el día viernes, sino que lo haremos el día domingo. Así que ya las puertas quedarán abiertas y todos los vecinos que nos quieran visitar se van a encontrar con, con un p r e d i o preparado,、eh, mejorado. De cada edición tratamos de ir mejorando y, y tratando de aprender de las ediciones anteriores. Así que、mm -hmm. todos los vecinos que sepan que van a, ver un, un, van a contar con un evento libre y gratuito, van a haber colectivos gratis. Así que todos los vecinos que quieran visitarnos. Para participar y para estar presente dentro de la cantidad de actividades que existen en, durante estos tres días,、uh -huh. para estar en condiciones de poder, de poder así hacerlo. Bueno,、eh, usted dice que estamos mejorando todos los años. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a poder advertir de nuevo o dentro de esas mejoras, Castro? Cuéntenos. Bueno, en, en, en lo que es organización del predio,、eh, a diferencia de años anteriores, ahora no tenemos dos o tres globas donde están los emprendedores y los. Y los artesanos y los productores, sino que concentramos todo en una gran carpa gigante, que es mucho más cómoda, que tiene doble circulación, están todos juntos en un mismo, en un mismo lugar. La comodidad y la, y es tan grande en la, la, la carpa que creo que vamos a estar mucho más cómodos todos los que quieran visitar, que se quieran detener a charlar con algún, con algún emprendedor o en algún stand, van a estar mucho más cómodos. Después hemos puesto un, un patio cervecero, que también está, está muy lindo, muy cuidado estéticamente por las. Más de seis cervecerías que existen acá en la, en la comarca. Han preparado algo muy lindo, la estética la han cuidado muy bien, que va a estar cerca del escenario también. Y después incorporamos algunas actividades vinculadas al turismo y, al, y, a, la, y a la actividad productiva, que es el, un recorrido agroturístico que haremos el día domingo por la mañana,、uh -huh. visitando parcelas, visitando el balneario comunal de la, de la Comisión de Fomento San Javier y terminando en un establecimiento de turismo gastronómico también, para después volver al predio. Y después las clásicas actividades deportivas que también nosotros siempre vemos, tanto la cultura como el deporte, como el turismo, como, como ejes de desarrollo, de desarrollo comunitario. Así que esas acciones se mantendrán. Y después diseños internos del predio, que el que, vine, el que nos viene acompañando en varias ediciones se va a dar cuenta de que、Ajá. buscamos un, un, una mejor circulación de la gente.、Bueno. Así que hay muchísimas actividades que. Seguramente la gente lo va a disfrutar y eso esperamos. Ajá.、Eh, para mi gusto suele ser siempre la, la fiesta, me parece lo que más se destaca, es la exposición de los agricultores familiares. Agricultura familiar que viene medio vapuleada en los últimos años, a partir de, bueno, de políticas que se han ido generando, inclusive con despido de mucha gente del área, que aclaro, no tiene que ver con el IREBI, tiene que ver con. Políticas a nivel nacional.、Eh, ¿Cómo desde el IDEBI se apuntala esto para que no q u e d e n estar desamparados los agricultores familiares, Castro? Sí, bueno, nosotros,、eh, en primer lugar,、eh, la agricultura familiar, como definición y como concepto, está muy presente en el i d e b El i d e b se caracteriza por、claro. tener un perfil de agricultor familiar d e s u s orígenes. De hecho, cuando se hace el proyecto i d e b o e sea, por la década 60, década 70, se apuntaba. Estaba dentro del, del esquema de que la tierra era para el que la trabajaba,、uh -huh. quien fue beneficiario originariamente de las parcelas era el productor rural y el trabajador rural. Siempre estuvo muy cegado con ese concepto y nosotros siempre lo fuimos manteniendo. Es verdad lo que plantea de que hay un montón de decisiones que nos exceden a nosotros, que han impactado fuertemente en este sector, y nosotros tratamos desde de, de las políticas públicas regionales que vamos desarrollando s e de i r acompañándolos. A veces. Sabemos que no es suficiente, por eso siempre decimos que este, que este evento, que está plagado de actividades y que tiene un clima festivo, no nos impide ver la realidad compleja que estamos viviendo, de que hay productores y familias que no la están pasando para nada bien, y siempre tratamos de que tengan ese espacio. Acá hay muchos productores pequeños también que están vendiendo su producción, hay muchos artesanos locales, desde h e r r e r o s desde carpinteros, que también muestran su actividad en todos su, su, sus componentes. Así que nosotros. Recuerdo que todos los años tenemos, tenemos distintas temáticas vinculadas a la Expo IDEBI. En algún momento fue la agricultura familiar, en otro momento fue el agua, en otro momento fue el sistema de riego. Y este año hemos decidido que la temática esté vinculada al trabajo de la mujer rural en las chacras del IDEBI, teniendo en cuenta que, que la mujer está viviendo momentos sumamente importantes, tanto a nivel regional como mundial, y no queríamos estar ajeno a eso. Nosotros tratamos de que, de que la Expo IDEBI también, a través de esta temática, Eh, permita visibilizar el trabajo de la mujer rural, entendiendo de que eso permite continuar empoderándose en d e r e c h o a las mujeres y en、uh -huh. igualdad de oportunidades.、Uh -huh. Ese es un eje que lo tenemos muy marcado durante todo el, todo el año en nuestra gestión. Venimos trabajando con muchas mujeres rurales d e hace mucho tiempo, están haciendo muy buenas cosas desde la mano del Valle de Viedma, como Juntando Haciendo, que son dos, dos programas que tenemos desde e l i d e v i que trabajamos mucho con, con, con las mujeres y este año queremos que también ellas sean、uh -huh. las protagonistas y que también. Puedan difundir todo el esfuerzo y toda la, la militancia en políticas públicas que están pretendiendo que se lleven adelante y nosotros、uh -huh. queremos también estar acompañando. ¿Y cómo se van a visibilizar esas políticas públicas vinculadas a la mujer rural en, en esta exposición? Puntualmente, una de las características que tiene la ExpoDB es que tiene diversos concursos y actividades. En ese punto, dos de los concursos más con mayor difusión y con mayor acompañamiento es el concurso de escuelas y el concurso、uh -huh. de fotografía. En lo que es el concurso de escuelas, Eh, se visitan todos los colegios todos los años para poder llevarle la temática que nosotros planteamos, en este caso la mujer rural, el trabajo de la mujer rural en las chacras. Todos los colegios que pretendan participar van a tener que diseñar algún,、eh, algún, agu, algún esquema, hablamos en 3D, digamos, sea una cartulina o sea alguna figura que pueda representar el trabajo de la mujer rural y después exponerlo durante los tres días en el, en el vivero para que después la gente que pasa vaya votando y eligiendo cuál es la figura que más. q u e más creen que tienen que ganar? Lo mismo con el concurso de fotografía. Tratamos que, tanto se divide en dos el concurso, los fotógrafos aficionados y profesionales y los que tienen el hobby de sacar fotos, pueden sacar una imagen, sacar alguna, alguna foto que ellos consideren que es representativa del trabajo de la mujer rural, exponerla durante los tres días en el evento y después el mismo... la misma comunidad que va visitándonos vota en una urna cuál es la foto que consideran que es la ganadora y terminado el evento. se Proclama a la ganadora y se le, da, se le da premios. Y después también、uh -huh. el espacio que tiene tanto las manos del Valle de Vilma, e que es un grupo de, de muchas mujeres rurales que trabajan en cuarta gama de horticultura, todo lo que es lavado, pelado, envasado, que están vendiendo mucho en la feria, igual que juntando, haciendo, que están elaborando en la, en la sala de elaboración de la ESFA, también van a tener un lugar donde puedan, puedan vender sus conservas y sus dulces, que son muy ricos también. Y creo que estas son. Una de las tantas acciones que vamos a tratar de ir mostrando en el,、uh -huh. en el vivero para que la gente conozca que la mujer rural tiene un rol más que protagónico en el esquema productivo regional. h、uh -huh. a c e r una exposición de este tipo, donde también bueno, lo importante son las ventas,、eh, suele ser un riesgo porque estamos viviendo una situación política nacional, económica nacional muy grave. ¿Cuáles son las expectativas respecto de, de las ventas que puedan hacerse aquí en la e q u i d e v i a Yo a s í r hablábamos con varios, eh, varios eh, artesanos, p u e s t e r o s y productores y demás, y las expectativas son, son grandes, pero también somos conscientes de la realidad que vivimos. Seguramente muchos vecinos que nos visiten no podrán adquirir todo lo que ellos quieran, pero también tienen que saber de que van a haber algunos precios que, que seguramente van a estar acorde a la realidad que vivimos. Los productores también lo saben, saben que bajo ningún punto de vista pretendemos que con este evento, b u s c a r l o desde el punto de vista de la renta o d e Desde el negocio, sino que lo vemos más desde, desde la difusión y desde el conocimiento de lo que se produce. Y eso se lo transmitimos permanentemente a todos los que están vendiendo la, lo, lo, los productos desde la, la gastronomía, la cerveza, lo, los productos locales, los frutos secos, los dulces.、Uh -huh. Digamos, tratamos de que no lo vean como, como un negocio per se, sino que lo vean como un espacio que le permita al pueblo reunirse en familia y poder tratar de adquirir algo. A un precio accesible.、Uh -huh. Tratamos de mantener eso y que, que todos estén conformes, tanto el que nos visita como el que también está vendiendo su producción.、Uh -huh. eh, ¿Visitas programadas para seguir este año, no? como años anteriores? ¿Visitas programadas? Sí, de escuelas y de o r g a n i z a c i o n e Sí, s sí. De hecho, ahora, ahora yo ya estoy llegando al predio para, para recibir a los colegios que desde muy temprano、Ajá. nos acompañan siempre. Eh, siempre están los colegios con las nenas que les, se ponen muy contentos para ver los animales a corral.、Uh -huh. Van a v e r m u c h a a c t i v i d a d e el día sábado vinculadas a, a los niños, v actividades n a a excenses, van a ver, ver malabaristas.、Uh -huh. Realmente va a estar muy bueno para que, para que también cuando viene la familia Que sepa que hay actividades para los grandes, para los chicos. Y, y eso creo que lo fuimos manteniendo durante todas estas ediciones.、Uh -huh. Y lo que te planteaba del recorrido agroturístico también es algo novedoso. Tal,、claro. Está muy bueno. Y hoy a las 4 de la tarde también vamos a, se, se va a brindar una charla vinculada a la gestión ambiental sustentable pecuaria, que viene una empresa que ha colaborado mucho con nosotros en el Matadero San Javier、uh -huh. y que también tiene algunos proyectos en la provincia de Río Negro. Más que nada para contar cómo podemos mejorar y ser más eficientes y cuidar mejor el medio ambiente con、uh -huh. la actividad pecuaria.、Eh, son dos cuestiones que a nosotros nos preocupan mucho、eh, y me parece que lo ideal es que todo aquel productor o aquel establecimiento que tenga una actividad pecuaria. Sea ovino, sea con porcino, o sea con bovino, o también sean tambos o encierres a corral, puedan tener、eh, un experto en la materia que les puede ir guiando el camino para tratar de cuidar mejor el medio ambiente y ser más eficiente en la producción. Buenísimo,、eh, Castro. Esperemos que el tiempo acompañe. e s t un poquito de viento,、no、es más, pero parece que viene, viene el pronóstico de todas maneras. Bueno, siento, ese... eh, lo bueno es que el vivero hay, uno de los y estaba cambiando, había mucho viento y el vivero, algo caracteriza al vivero s u belleza natural. a、claro. eh, Algo que tiene mucho reparo, mucha, muchos árboles, así que la gente va a estar muy cómoda.